Iniciamos ya este espacio informativo aquí en Radio alama en Internet, justo después de esa introducción que nos hacía nuestro director Juan Cabezas. Efectivamente, vamos a comentar una cita eh, interesante que tendrá lugar muy pronto en la comarca. Un evento que, bueno, ya tiene su historia, ¿eh? Así es, sí. Hablamos de la undécima, ojo, Feria de Gastronomía, Artesanía y Turismo Rural El Temple. Se va a celebrar en Agrón. 11 ediciones ya, eso es señal de que la cosa funciona, ¿no? Totalmente. Es que, claro... Claro, tras el éxito de las 10 anteriores, pues el Ayuntamiento de Agrón, con ayuda de la Diputación de Granada, se lanza a organizar esta undécima. Se nota que hay ganas, sí, de repetir y de consolidar este encuentro. A ver, la cita concreta es este próximo domingo, día 16 de noviembre, y arranca a las 11 de la mañana. ¿Y dónde exactamente? ¿Para quien no conozca bien Agrón? Pues mira, se instala en la nave municipal de usos múltiples, la que tienen allí en Agrón, y ocupa también la calle que está al lado. Ajá. Y un detalle importante, la entrada es gratuita y estará abierta, vamos, todo el día. Eso está muy bien. Y el propósito, eh, entiendo que es muy claro, ¿verdad? Apoyar a los productores de aquí. Exacto. Se busca promover y, bueno, dar a conocer a las pequeñas medianas empresas de la comarca y también de la provincia sobre todo las relacionadas con gastronomía artesanía turismo rural lo que viene siendo el tejido productivo de la zona eso es y han dicho que facilitarán el acceso y el aparcamiento por allí lo cual oye siempre se agradece en estos eventos desde luego y vamos a lo importante a lo que la gente querrá saber qué se va a poder encontrar uno allí que habrá pues ahí vamos mira un despliegue de productos gastronómicos artesanales muchísimos mm. muchos elaborados en pequeñas empresas a menudo familiares sabes siguiendo recetas tradicionales las de toda la vida eso y un punto interesante usando productos ecológicos va a haber degustaciones y también venta directa claro eso suena francamente bien lo de probar y comprar en el resumen mencionan dulces típicos sí sí ...que siempre apetecen... ...que esos también... ...y una buena variedad de embutidos caseros... ...jamón, chorizo, morcilla, salchicha... ...de todo... ...además de miel... ...aceites de la zona... ...panes artisanos... ...vamos, que uno puede hacer una buena compra... ...y probar cosas auténticas de verdad... ...y no solo para comer, ¿eh? ...para beber también hay oferta... ...ah, ¿sí? ...¿qué tipo de bebilas? ...pues mira... ...habrá catas de vinos del terreno... ...tanto los más, digamos, tradicionales... ...como algunas propuestas más nuevas... ...que están surgiendo... ...interesante ver las novedades... ...y ojo... Que también la cerveza artesanal tendrá su sitio, o sea que la oferta de bebidas también es muy completa. Vale, o sea que podemos llenar la despensa, probar cosas ritas, pero la feria no es solo gastronomía, ¿verdad? También hay artesanía. Exacto, la artesanía tiene un peso importante también. Habrá stands con productos hechos a mano, muy variados, ¿eh? ¿Tipo? Pues desde artículos de uso personal, como pueden ser complementos, bisutería, hasta piezas de decoración para la casa. ¡Qué bien! Calculan que habrá entre 30 y 35 empresas expositoras en total, sumando las de gastro y las de artesanía. Es un buen número, la verdad. Sí, sí, está muy completo. ¿Se sabe algo de la inauguración oficial? Pues está prevista sobre las once y media de la mañana. Nos comentan que, bueno, el diputado provincial Antonio Díaz al final no podrá asistir por problemas de agenda vaya pero sí está confirmada la presencia de los alcaldes de las comarcas de los ríos y el temple lo que demuestra pues eso el apoyo institucional que tiene la iniciativa claro es importante ese respaldo y eh, parece que el ayuntamiento de agrón también quiere aprovechar la ocasión para mostrar otras cosas del municipio no sí van a aprovechar para dar a conocer sus senderos y caminos locales ah, mira qué bien parece que son rutas muy apreciadas por la gente que hace senderismo y también por ciclistas dicen que por la belleza ...de los paisajes de por allí. Una buena idea, combinar la feria con un poco de naturaleza o deporte. Claro, y pensando en las familias, que es un plan muy familiar... Sí. ...también habrá cosas para los más pequeños. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Pues a partir de las 12, más o menos, organizarán talleres de tatuajes... ...de estos temporales ah, y globoflexia. Mía, mía, mía. Eso les encanta. Y no faltará un hinchable que eso ya sabemos que es éxito seguro para que los niños y niñas se lo pasen bien. Sin duda. Pues por todo lo que estamos comentando, eh, se perfila como una feria muy, muy completa. Un plan perfecto para el domingo, para ir en familia, sí. descubrir productos de calidad y sobre todo apoyar a los productores y artesanos locales, que al final son el corazón de la comarca no y de la provincia. Exacto. Poco más que añadir, la verdad. Simplemente pues extender la invitación a todo el mundo para que se acerque este domingo a Grón. Ojalá haga buen tiempo. Tiempo. ¡Ojada! Esperemos que el tiempo acompañe para que sea otro éxito como en las ediciones anteriores. Y recordamos, ¿no? Que si alguien quiere más detalles... Eso es. Para cualquier detalle adicional siempre se puede ampliar la información en la web en alamá.com. Muy bien. Pues con esta invitación a la Feria de Agrón yo creo que llegamos al final de este comentario. Así es. Nosotros ya nos ponemos a preparar el próximo espacio informativo, siempre bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que nos despide ahora con la música. Hasta pronto.